c l a s i c s en noviembre, recorriendo el país con los 40 c l a s s i c como emisora oficial, actuará en Murcia, en Zaragoza, en Valencia, en Madrid, en Bilbao, en Barcelona y a Coruña. Y hoy triunfando, gracias a vuestros votos en la batalla, h o l aquí h o l a a estamos los Pesos Boys. Los que están sonando ya, podríamos ser un poco los Pesos Boys, pero me, de.

No, da igual. Déjalo. Sí. No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillén Caballero? Pues se me ha ido la olla hoy. Y he vuelto a preguntar una cosa que ya pregunté, pero, me, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué te pasa? Que en mi, en mi cabeza era fantástico, Me encanta que los planes salgan bien. Claro, digo, esta pregunta me m o l a La tenía apuntada, digo. ¿Sí? Ah, esta no la he hecho. También tenías un hilo en el dedo, ¿no? Para acordarte de cosas. Sí, sí. Y、si si no、mañana te tengo que preguntar qué se te ha olvidado. ¿Qué se te ha olvidado? Bueno, ¿qué has perdido? Pero hoy he vuelto a preguntar de quién eras fans y ya no. Y ya no.

Siete en c a n a l

Es un tío que cogió un sexofón, se subió a un tejado y empezó a hacer canciones. Es verdad, se llama así. Infinity dice: ya, ¿Y esta cómo la acabo? Dice: No lo sé. Y así, tira un fade out que puede estar hasta mañana. Así, así, todo el rato, todo el rato. No se acaba la canción nunca, por eso se llama Infinity. Ahí sigue. Y ahí sigue. Bueno, son las 8 y 3 minutos, 7 y 3 y、si、estás en Canarias. Estos son los 40 Classic. Jorge Sánchez Ola. a a

Adiós. Adiós. Y yo me quedo con vosotros. Soy g u i l l e n m o Caballé. Estoy en el estudio. Joaquín Luqui. En mitad de la gran vía. Voy a tener que abrir ventanas porque esto ya huele a hombre muerto ya, tío. O sea, desde la mañana que habéis estado en el morning. Luego Fernandisco. Luego Bruno. Luego tú. Esto huele. Hay que abrir, tío. Hay que ventilar. Hay que ventilar. l u e g o que si me quedo calvo. ¿Cómo lo、no、voy a quedarme calvo? <risa> bueno, hoy la pregunta de la noche es repetida. Pero ¿qué más?、Da? ¿De quién erais fans y ya no?

40classic。40 o ye、jos、escúchame、que no lo hice queriendo。Yo te fui a buscar y me lié, por cierto。<llama>,

キューパーで見た e あな o はあなたはあなたはあなたはあな e はあなたはあ o s p あなたはあなたはあなたは u e た o あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた que va あなたはあな o はあなたはあなた o あなたはあなたはあ i たはあ e たはあなたはあなたは e なたはあなたは e なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ o たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ t o は o なたはあなたはあなたはあなた o あなたはあなたはあなたはあなたは a なた abierto

Lo no no、lo lo lo volviendo lo lo es es que vol loco

キューあーテンゴルーシュー、サのライ

Facilito. Vale, no, es complicado. La verdad es que es complicado y repetido. ¿De quién erais fans y ya no? ¿Vale? Esto lo pregunté hace unas semanas, pero me quedé corto y con ganas de saber más. En el vídeo testimonial salía Jesús t a r t a b u i diciendo que yo antes molaba. Y ahí Ana ya me ha respondido: Dice, Yo era fan de Jesús t a r t a b u i y hasta hoy. Y luego está Albert Zam, dice: Yo era fan de Alaska, pero ya no.

Va a ser un programa de hacer amigos.

Se llamaba Haltin s h i b o u n Era el cantante de Alphabili cantaba este Big e n Japan, entre otras canciones, como por ejemplo f o r e v e r Young. Son grandes temazos que m a r c a r o nuestra n época. Fíjate que llevamos desde el 66 emitiendo los 40 y tenemos que celebrar nuestro concierto, Hombre, ¡Oh, cumpleaños, el día 14 de mayo. Lo haremos en la Plaza Mayor de Madrid con las actuaciones de atención. Miguel Ríos, Celtas Cortos, Alejo Stivel.

Sole Jiménez, Amistades Peligrosas. b e r n á r d e z de De Refrescos. Marilia, de Ella Baila Sola. Nena Daconte, Maimenezes. Y de Paul, pero también con OBK. No te lo pierdas. Celebramos nuestro 60 aniversario en la Plaza Mayor de Madrid a partir de las 7 de la tarde y estás invitado. Vente a nuestro cumpleaños de los 40. Noche s e n t e r a s sin poder dormir.

何かありません

どうぞ。

私は私の自信を持つことです。私は私の自信を持つことです。私は私の自信を持つことです。私は私の自信を持 u s e n す。私 a mucho más. Mi es,、pues no、es verdadera

We're going to miss you lots of ways

Madness fue la representación del sky y de la locura al mismo tiempo y lo hicieron muy bien esta era nuestra casa hoy en el tema de la noche es de quién eras fan si ya no yo era muy fan de, de madness y s i g o siendo pero hay gente por ejemplo ni g u e t a que dice que no es fan ya de yasu ay pues mira que me gusta vince clark y mucho más a vincent mollet que era mi c r u s h los 40 c l a s s i c la fórmula original con guillem caballé los 40.

El 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en Caixabank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app, porque si a ti te importa, a nosotros también.

Caixa Bank, tú y yo, nosotros. En los últimos 50 años en el país hemos contado avances, conflictos, investigaciones, crisis, sueños y revoluciones. Hemos visto cambiar el mundo y hemos cambiado con él. Pero si algo permanece, es nuestra manera de contarlo.

El país cumple medio siglo haciendo periodismo veraz, riguroso y de calidad que contribuye a que la sociedad siga progresando. Celebramos este aniversario junto a Averti, s a e n a Allianz, Amazon Web Service y CaixaBank. El país, un futuro por escribir.

Cambia tú también de tele con el r e n o v e de Mediamark y ahorra 300 euros en un c u n e t LG de 75 pulgadas con tecnología mini LED por 899 euros. ¿Hace un r e n o v e Mediamark. Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en eleco de los 40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.

セミアセ 94.8。

Said it was time for change i

And everybody wants

Bye.

Taking back where you once belonged. All I want is you. It will be alright if you come along. You one d e y h v e r g o n Even e a n angel can end up falling. Don't you q u i t be clear of s t o e crawling. Start again. It's a beautiful morning. f o r satellites. Even a n angel n

Números uno para cantar y que nunca pasan de moda. Es perfecta para escuchar el trabajo. De、sí. los 40, Classic.

Call, el tema de la noche es de quién eras fans. Ahora ya no.、Uh, puede ser. A ver, hay gente que no cambia. ¿eh? Por ejemplo, i n c r e í b l e dice: Yo no cambio, sigo inamovible. Soy r o c k e r i l l o hasta el final. Luego está por aquí Clareta: dice Yo recuerdo haber sido fan de Wishmishu, que no sé quién es, pero b u e o de ser un influencer. Pero me arrepiento porque vi el tipo de persona que es. s b u e n o A veces pasa. Hoy no juzgamos. Bueno, sí, pero de forma interna, ¿sabes? No lo hacemos público. Bueno, sí.

バシースラ

8んどんどんど

Is That I'm gonna miss your love The minute you walk out that door Please don't go

don go no te vayas todavía no te vayas por favor hoy el tema es de hacer amigos sabes Aquí, de quién eras fan y ahora ya no a, ojo que esto ya va fuerte y son tres discos dedicados a r e ¿eh? l l a n o dice pues no ha cambiado mucho pero creo que alejandro sanz c h a r o r b o n e t dice yo era mega fan de alejandro sanz y es lo que toca rebeca dice me vais a lapidar pero alejandro sanz me sigue gustando pero no soy fan ya a veces pasa que te gusta pero ya no e r es tan fan

También te digo una cosa, la vida de fan es muy dura y ¿eh? muy sacrificada. Esto de aguantar horas y horas en un escenario o, o haciendo cola para entrar al concierto o gritando en el aeropuerto es, o subiendo andamios como va a pasar en la radio.

You can't start a fire You can't start a fire without a spark This gun's for hire Even if we're just dancing in the dark Messages keep getting clearer Radio's on

Just d a- n c e

Que hicieron una versión prácticamente calcada de lo que hicieron las bangles hace un montón de tiempo con este eternal flame. Bueno, ¿qué tal estáis? Las 9 y 12 minutos y 13. Hay noticias aparte de lo del crucero más interesantes en el mundo, como por ejemplo, ¿tú tienes algún colega que tiene lo de las gafas esas de meta? Esas que se graban mientras tú vas por la calle simplemente. Pues ahora ha salido la noticia justo hace un par de horas que han despedido a más de mil trabajadores en Kenia porque.

Los vídeos que grababas con esas gafas se revisaban en esa empresa de Kenia y tenían. Bueno, a ver, en esas gafas se grababan muchas cosas, no sé si me explico. Y todos los keniatas diciendo, ¡ay, qué pequeñita!、Sí. Números, es decir, los revisaban mil keniatas <risa> tus grabaciones de las gafas de Meta.

Y estaban, claro, había escenas de sexo y por eso las han despedido. A partir de ahora lo hará l inteligencia artificial que va a coger un paquete de palomitas para ver lo que has grabado.

Truth brings us to tears, all our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall.

heals your candles burned out long before your legend ever

When、rain s e t t i n and your footsteps will always fall here along england's greenest h i l l s your candles burned out long before

イエスト、たびえ。<esto>

Y su hotstaff. Hoy el tema de la noche es un poco peliagudo. Ya lo sé, nos estamos haciendo amigos precisamente en una radio musical en la que decimos: A ver, t ú d e q u i é n eras fans y ahora ya no. Pero bueno, a ver, también las cosas a la cara, como decía el chocolate espeso. a n i Nebra dice: Yo era fan de Calamaro a full, pero ya fue. Y ojo a este, ¿eh? Ampando la opinión. A ver, casado, dice e d Joaquín Sabina, era super fan. Ahora da P.

Puntos suspensivas. Bueno, ya verás mañana. Los compañeros van a decir, bueno, ¡Oh! y yo les voy a decir, pero de qué os extrañáis. ¿Eras un niño cuando...

in

Julio, Este cáncer e Paradise y imaginarte todo un videoclip lleno de humo, porque se dedicaban básicamente a eso, fumar todo el videoclip. Era q u e Pero eran otros tiempos, también te lo digo. Bueno, hoy el tema es peliagudo: ¿de quién eras fan? Ya no. Otachi dice de o z y Osbourne: Hasta que me enteré de que los murciélagos eran como de broma y no eran de verdad. Yo que me gustaba que les arrancara la cabeza en vivo, los 40 Classic.

Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.

Fue la gala Met en Nueva York, esa gala en la que todos van vestidos s ú p e r guay. Si a ti te interesaba más、si、lo que se comía dentro de la gala, si había solomillos, si daban ganchitos o fanta, eres de los nuestros, eres de los clásicos.

Este moalolita fue la florita de toda Francia. Por esta canción y porque estaba muy bien ver. Dentro de nueve días celebramos nuestro cumpleaños en la Plaza Mayor de Madrid con los 40 Classic. No, vamos, estás invitadísimo. Traepas los 40 Classic. La fórmula original con Guillem c a b a l i e Los 40 Classic. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es su número uno.

Todos tus números uno suenan aquí. En los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.

Así es la vida, que decía la banda austríaca Opus. Buenas noches a todo el mundo, son las 10 y 4, 9 y 4. Si estáis en Canarias escuchando los 40 Classic que se emiten desde el estudio Joaquín Luque. Y o soy Guillem Caballé. La pregunta de la noche es: ¿de quién eras fans? Y ya no. Puedes responder a través del Instagram de los 40 Classic o a través de mi Twitter, el de Guillem Caballé. o r e p e t i r m e Los 40 Classic.

Al menos de esta forma nos reímos un poco, ¿sabes?、Ah, sí, hacemos amigos y esas cosas, pero es que el día está un poco chungo con el tema este del antivirus. A ver, que tampoco dicen los expertos que es para gran cosa, pero está la OMS buscando 80 pasajeros de un vuelo de Johannesburgo. Yo estoy saliendo al balcón de la radio a aplaudir, que luego no me pillen con los deberes sin hacer.

Con su suerte. Por cierto, menuda semana i t tiene la mujer, está celebrando un récord q u i n n e s muy grande, que es el mayor número de personas que han visto una actuación musical en directo, y ha sido en Copacabana, más de 3 millones de personas viendo a Shakira en su actuación. Pero ahora sí sigue teniendo detractores. En la pregunta de la noche de quién e r a s fan, y ahora no, Marce dice de Shakira. En sus primeros discos era fan, pero luego fue muy loba y ya ves, pues no.

Si habéis visto las previsiones meteorológicas de este mes de mayo, pero si sois oyentes del Siemanece, de la cadena Ser, el metrólogo que tienen ahí se ha jugado, se ha tirado a la piscina, ha dicho que este mes de mayo va a ser más frío de lo normal. Lo cual a mí me congratula. Fíjate que en un mes de mayo en el que no estés pasando ya calor y dices, madre mía, si no estamos ni en verano, me gusta, me gusta ese plan.

de c l á s s i c

que water no voy a mentiros hoy el tema h e repetido pero es que se me ha pasado por la cabeza diciendo cuál ha sido tu último crucero que has utilizado y no era el plan de preguntar eso por la radio en un día como hoy que está el tema del antivirus que no veas tú tienes ahí un montón de gente dentro de un crucero y con un virus ahí que es un poco chungo ya cuando ha salido fernando simón me he calmado

Súper bien, t Kids Sound me largo. Mónica, tuve quien eras fan y ya no. La verdad es que lo has puesto difícil porque、sí. siempre queda un poco de cariño, pero bueno, diría、sí. pues、una serie de grupos metaleros que en su día me gustaron mucho y que ya no oigo tanto. Mónica Heavy. Bueno, hasta mañana. Adiós. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.

c h a n e Melody con los r v i r s Brothers y algún que otro fantasma revoloteando por aquí que ya nos ponemos en modo nocturno. ¿Qué tal? Seguimos juntos después de Guillem Caballé con tus números uno favoritos. Bienvenidos. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Y este delicioso piano ahora que cose por completo este número uno de nuestra lista. How to save a life de The Frey. Step on, you say a n a e

Talk. He walks, he says, Sit down, it's just talk. He smiles politely back at you, you stare politely right on through. So, m e s o r t of